¿Cómo Hola. estás? ¿Todo bien? Todo bien ¿Mirás la tabla de posiciones? O mejor dicho, ¿qué lectura le haces cuando encontrás a San Lorenzo en la punta del azul hoy? ¿Te sentís puntero de la, de, de la conferencia? Eh, no, ni me siento ni, ni, ni dejo de sentirme eh, Con este formato de los porcentajes eh, Me parece que con 56, 57% si quizás Esto fuera con un 75% Partido ganado Me sentiría eh, Con 56-57 Creo que es algo que Comodoro Con la cantidad de partido que debe eh, Puede aspirar a ese porcentaje De victoria este, O superarlo Entonces lo tomo con Con prudencia, ¿no? Porque también si miramos Estamos en un tono de gran paridad Con Obras y, y Peñarol En el que ...depende de un partido o dos... ...estamos en un 1% de diferencia de a veces... ...dos o tres de, de victoria... ...y está todo muy parejo, ¿no?... En ese, en, en ...nosotros con ellos tres... ...y nosotros ya jugamos varios partidos más... ...así que habrá que ver qué eh, ...todos consiguen ellos... ...cuando recuperen los partidos que les llevamos. Y el de ayer, ¿cómo lo podrías contar? Porque en reiteradas ocasiones... Eh, mencionaste que el equipo de Gonzalo García es de los que más te gustan o de los que mejor básquetbol practicaban, no solamente en esta temporada, sino en la temporada pasada, y ayer tuvieron un muy buen triunfo frente a Gimnasia. Sí, vale mucho para nosotros el partido de ayer. Vale por el punto ganado, vale por ganarle a Comodoro un partido que es el equipo de la zona sur que mejor juega. Eh, digamos, el que menos partido perdió y el que... Pero es el que mejor juega. Por, por sobre todas las cosas ¿no? eh, y entonces a, a través de ese respeto que tenemos por ello eh, ha sido importante para nosotros para aumentar nuestra confianza para construir en, sobre nuestro juego eh, eh, creo que los jugadores de San Lorenzo ayer eh, hicieron el máximo que pueden hoy que tenga que ver con la gana con el esfuerzo y con la concentración. Eh, las ganas y el esfuerzo quedan totalmente demostrados en, en el despliegue defensivo durante los 40 minutos en haber ganado el rebote y la concentración en haber perdido nueve pelotas en un partido tan friccionado y en meter 20 de 20 en tiro libre. Eso tiene que ver con haber este digamos hecho eh, el, el, el estar enfocado a lo máximo que... Eh, que pueden hoy así que eh, contento, ¿no? por el partido ganado anoche Julio, eh, bueno, tuve la suerte de estar en el estadio, eh, hubo una buena cantidad de público, calentó y realmente lo que se dejaba ver, ¿no? desde la platea en primer tiempo estuve sentado del banco de San Lorenzo y después me pasé enfrente pero digo, es eh, no hubo duda de que había un equipo que, o sea, los dos equipos querían ganar, eso está claro, y siempre pasa eso, ¿no? Pero después desde la actitud, eh, San Lorenzo por ahí no estaba jugando también en el primer tiempo, Gimnasio había arrancado mejor, Mercedes hace buena, buena rotación de pelota, buena selección de tiros, este, con un Matías Andes que estaba pasando por, por su mejor momento en una buena noche de Matías. Eh, pero las ganas, yo de ayer rescato, las ganas del primer tiempo para llevarlo a paridad, Una, mejor, eh, eh, una mejoría importante en, en el segundo tiempo en cuanto a lo básquetbolístico para quedarse con un triunfo eh, indiscutible. ¿Fue más o menos así el partido para vos? Sí, ellos, ellos comienzan los primeros 12, 14 minutos eh, con más claridad en el juego, digamos. El partido se jugaba eh, como quería Comodoro, ellos llevaban la iniciativa y nosotros veníamos por detrás tratando de... Este, eh, De, de estar a la altura o de, o de hacer nuestro juego eh, durante todo ese primer tiempo eh, fue con el esfuerzo defensivo y con luchar todo y con la gana de ganar el partido de, no, eh, de ir buscándolo a partir de la lucha en el segundo tiempo mejorar las ganas y la energía estuvieron siempre pero había una ansiedad ofensiva en el primer tiempo que no nos permitía eh, llegar a mejores tiros en el segundo tiempo se fue eh, bajando y perdiendo la ansiedad y transformándose en una este, energía positiva y, y eso nos permitió eh, pasar al frente en, en un ratito en el tercer cuarto, pero ya más tiempo en el último cuarto y con el acierto de algunos tiros eh, en, en, en un momento que el partido estaba igualado en 60 y algo. Ya lo pusimos por delante para no perder más La ventaja Contra un equipo Que, que es el que mejor juega Que tiene más recursos sí. eh, De conjunto Para responder a un montón de situaciones ¿no? Que los eh, Lo hacen de memoria Los jugadores lo tienen, están convencidos Y lo hacen cumplir en, en la cancha Entonces eh, Tiene eh, Todo ese mérito Eh, para nosotros eh, haber eh, podido eh, ganar el partido de ayer. Y hubo, hubo una actuación, o sea, eh, si bien es, es cierto que el Vázquez son 10, los que están adentro más los suplentes, hubo un duelo que fue muy bueno de dos jugadores con mucho talento, eh, que fue por, por largo rato el partido a mi gusto, ¿no? viendo el partido tranquilo y sin tener este, nada en juego, uno va a ver y a observar el juego nada más. Disfruté mucho del duelo entre dos jugadores muy talentosos Como, como Matías Sández y Walter Hermann Creo que fue un atractivo aparte dentro del juego no Y cuando un partido tiene jugadores de esa calidad Realmente se hace mucho más lindo no Sí, el, el partido tuvo varios duelos interesantes Ese fue uno eh, eh, Sandes sabe jugar muchísimo Sabe jugar él y hacer jugar a los demás y ha encontrado en Comodoro un equipo que juega eh, muy bien, un lugar que fíjate, ¿no?, que Comodoro pierda a Mainoldi y, y encuentra esta pareja de, de pivot en, en Clancy y en Sande eh, una respuesta súper positiva, que ahora con el regreso de Mainoldi hace <coughs> que tengan tres jugadores eh, para dos puestos de gran calidad, y... Bueno, Walter herman es un jugador con, con mucho gol en sus manos, ¿no?, con, eh, con puntos tirando, o de media vuelta, o con un dribbling también, si hay espacios, y, y fue un lindo duelo, que en el Hermano. primer tiempo dominó claramente Matías Salme y que en el segundo tiempo eh, lo difícil es contener a Walter, ¿no?, porque por ahí lo, lo haces durante todo un tiempo entero, y pensar, lo tengo, y se te abre en un solo cuarto y termina siendo una aportación tan decisiva como la que hizo Walter en el último cuarto para ganar el partido. ¿no? Y el trabajo de, de Josh Powell, te, a ver recuerdo que la última vez que hablamos vos nos hablabas de, de que ellos todavía no habían encontrado, y, y hablando también en, en plural por la situación en aquel momento de, de Troy Bell, y te pregunto, si notás que el equipo cambió a partir de la llegada de Elliot, y, y da la sensación que Powell... Con el correr de los partidos se va se va acomodando y empieza a interpretar mucho mejor su rol dentro de este San Lorenzo. Powell ayer el juego bien, sí, eh. pues muy bien. Eh, son eh, eran dos situaciones distintas, no la de Powell y la de Bel. Los dos con enormes antecedentes eh, previos a llegar y, y Bel eh, no estaba físicamente ahora en condiciones de competir. Puede estarlo en dos meses o en tres meses, pero no tenemos ese tiempo. Lo, entonces, bueno, eh, estaba fuera de, de, de forma basquetbolística y física para, para ahora poder rendir. Bueno, a partir de ahí el cambio. ¿no? Y la llegada de Elliot, a la cual eh, pienso que hay que darle tiempo. Yo creo que veremos exactamente cuál es la... ...la aportación que Helio y pueda hacer... ...en abril... ...él necesita todos los entrenamientos... ...y los partidos de marzo... ...para aprender el sistema de juego... ...y conocer a los compañeros... ...ahí veremos cuál es... ...y mientras tanto bueno... ...ir ayudando ¿no?... ...sumando desde... ...todos los... Eh, ...lugares que él pueda... ...defensivos, ofensivos... ...este... Eh, ...en todo lo que él pueda ir sumando... ...al equipo para cada partido... Eh, ...será positivo... Y, y lo de Power es eso estamos hablando de un jugador que jugó 350 partidos en la NBA, que está jugó bien, en claro. el olimpíacos uh -huh. y que su calidad está fuera de discusión ahora después tenés que venir a la competición respetarla, comprometerte con el equipo y dar todo lo que tenés todas las noches para poder jugar, porque esta es una liga difícil acá no juega nadie de taquito no a mí me pasó de tener jugadores como Larrón Profi, como Feni Dembo como este... Chino Bank, que jugaron en la NBA y entendieron cómo es eh, la competición y dijeron, bueno, a ver qué hago para rendir bien acá otros como Larry Prince eh, que, eh, que estuvo en la Olimpia de Tuerto, un campeón con los Lakers, como Kenny Battle otros jugadores que no tuvieron esa oferta, que año mismo acá que no tuvieron, y eso es lo principal que un jugador tiene que tener, cuando vos vas a un lugar, sos vos el que se tiene que adaptar Y, y vivir el presente comprometerte con el equipo si yo lo puede hacer yo creo que tiene todas las condiciones para poder hacer un aporte eh, al equipo y ayer jugó muy bien, ya había jugado bien contra Olímpico eh, ayer jugó bien otra vez eh, también le va pasando que se que se ha puesto físicamente en mejor condición y eso le permite aportar yo creo que ...está abierta a la opción de que él pueda... ...eh... eh ...está para cualquiera de los dos lados... ...puede ser que... ...termine de entender toda la situación... ...y que tengamos en él el jugador... Eh, ...buscado... ...o que no... ...o que no suceda... ...está en las manos de él... ...lo tiene que hacer él... Se ¿Podés hacer, hacer una, una evaluación hasta el momento... De, de, ...del equipo? ¿La hiciste? Sí, vos me preguntabas si miro la tabla de posiciones... toda la semana Evaluaciones del momento toda la semana, pero pero eh, más que nada el funcionamiento colectivo hago de eso y obviamente de la tabla de posiciones para saber dónde estamos parados. Después eh, me parece que, que bueno, el, el, el, está dicho, ¿no? El equipo eh, estamos hemos logrado competir desde el primer año. No nos sobra nada, eh, no nos falta nada tampoco para poder competir y como equipo estamos buscando nuestro, nuestro mejor funcionamiento. Yo creo que jugamos, que los resultados son buenos, que hemos jugado bien y hemos jugado mal y creo que todo lo que hacemos lo podemos hacer un poquito mejor. Como equipo, en el mes y medio que queda antes de los playoffs, eh, si. Si y perfeccionamos todo lo que hacemos eh, y, y todo lo que hemos visto eh, que nos hace bien, lo, lo repetimos y lo instalamos en el equipo, podemos eh, hacer un buen torneo, podemos eh, pelear eh, cuando lleguen los playoffs. Eh, eso, es, eso es un poco el presente de San Lorenzo, ¿no? Tratar de... de Si tenemos ese deseo de mejorar cada semana y somos capaces de corregir eh, nuestros errores y cuando encontramos algo que hace bien eh, no dejar de hacerlo más eh, nosotros tenemos buenos jugadores, podemos competir. Sí, seguramente, seguramente. A mí me gustó mucho el partido de ayer y la verdad que las 12 que le ganaron a gimnasia aquel domingo a la mañana y, y el partido de ayer fueron, fueron dos muy <coughs> lindos partidos, muy bien jugados. Eh, y demostraron que cuando hay jugadores en la cancha es que todo es mucho más lindo ¿no? todo mucho más lindo, un par de duelos importantes lo único que sigue para mí siendo eh, y así y me pareció también, y lo dije en el comentario hace un ratito con Matías sin, sin favorecer a nadie me parece que el arbitraje está un poquito permisivo en algunas situaciones y, y, y hay una disparidad de criterios importantes con respecto a un fallo y al otro eh, y, y no está tan clara esa Esa situación dentro del juego me parece que se permiten demasiados agarrones, demasiados chequeos, muchas cortinas de movimiento, este, y aquellos jugadores que tienen más talento en la mano lo no sufren un poco más, Julio. Eh, tenemos esa manera de jugar hace tiempo. Sí, eh, sí, sí, claro. Eh, no, no estoy dando una opinión, ni si está bien ni si está mal. Incluso ha habido... Eh, Comienzo de temporada en el, que se, en el que se informó que se iba a ser menos permitido con eso. Y después hemos regresado a esta manera de, sí. de jugar que, que acá tenemos, ¿no? Eso lo hace eh, una, una liga. A veces para los jugadores extranjeros se sorprenden o, o bueno, o no, pueden, eh, no se pueden adaptar a esta manera de jugar. Claro. Eh, eso no no no favorece ni perjudica a nadie eh, yo en todas las temporadas que dirigí nunca el arbitraje me cambió ni un puesto, o sea, en no sé si van 16, 17 ligas, siempre terminé con el equipo donde el equipo se ganó en la cancha, ¿no? Este 1 3 5 7 lo que lo que sea, eso no no va en perjuicio eh, ni en beneficio de nadie, es el es la forma de de jugar que hay acá. Y bueno, Cuando eh, eh, cuando comienza una temporada, cuando eh, eh, la FIBA toma una decisión y instruye a sus árbitros la competición trata de tener una manera de jugar eh, eh, que considera que favorece el espectáculo, que considera que tiene que ser así, eh, lo tendrán que... Eh, implementar con todo junto, ¿no? eh, eh, primero este, tomando la decisión con el colectivo arbitral, luego explicándoselo a entrenadores y jugadores y luego poniéndolo en, la, eh, en práctica. Está claro que cuando eh, se permite poner la mano hasta un lugar, eh, puede ser que lo empiece haciendo un equipo, a los tres minutos claro. lo el otro también, o sea, sí, luego sí, sí. ah, para... Este, Está claro eso. La mano se pone hasta donde se deja y... Y, y eso es así, ¿no? Seguro, sí, bueno, seguro. Sí, bueno. Yo lo decía por por la por lo lindo del espectáculo, y como a veces por ahí se afea, ¿no? En esa, sobre todo en esos momentos que los equipos están indecisos, que corren, que ayer hubo un momento en el partido donde estaban los dos apurados, como Duro no convertía, ustedes iban por ahí en desventaja numérica, uno contra tres, estaban empecinados en ir abajo este nada, en esos momentos donde hay eh, un, un torbellino en el juego, donde no, no hay claridad en el juego este como que queda mucho más marcado pero pero bueno no es verdad no favorecen a nadie y nunca un, un equipo termina eh, un puesto más arriba o más abajo por un fallo arbitral eso también para mí está claro de mi sí nada, porque además cuando viene la parte decisiva que hay tres árbitros y que claro este, hay mucha eh, todo está muy observado y bueno van los más destacados de ese momento eh, la verdad que al final Eh, el mejor sale campeón y el peor se claro. va al defenso, siempre lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Gracias, Julio, un abrazo, que estés bien. Gracias a ustedes, chicos. Julio Lamas, el entrenador sí. de San Lorenzo de Almagro, hablando de la.